was Marcus Garvey, an early crusader for black right and founder of the Back to Africa movements, but more importantly, as the man who prophesied, look to Africa when a black king shall be crowned, for the day of deliverance is near, of course it was Liberian, Jamaican musica, uin libretan zehar. Zorionak zintzilik irrati libereko lagunak, berrogei urtez, adiarazpen hauskatasunaren aldeko lanean, borokan. Idazai garentako, akun amataz, ah! Konbik, idazai garentako, akun amataz, ah! conmigo y danza y danza, con una matata. Escucha, hermano, es necesario avanzar en el tiempo, libertad de movimientos, adelantando acontecimientos, ramme a los mis adentros, te cuentos Una improvisación de un poeta soñoliento, alma de poeta, hecho de rapero, comida al lado del demonio, consejero, hermano, yo tengo acuerdo, avanzar en el tiempo, libertad de movimientos, adelantando acontecimientos, la melodía los mis adentros. Mundu bambada errieder bat, izenadu horereta. bertan zintzilik irratia, jarri zaiozu arreta. Berrogei urtiak ospatzeko, badator saioz beteta. Entzuntitzak ezunak segiran, edo nahi bazu aleka. Bostialetan uikitun skoismik, mantendez azun oreka. Rigi jangeldab eta gehiago, dauzka zuretzat gordeta. Zintzilik irratia, irratxaios bapo. Ostira lehen saioa hasi Nola joan gote dan gaurkakin beharko Ondo presta ezazuk gau paserontzako Esan nahi dilot nahi dunai. Akyon amon arreba nai o stiralero seitatik puntyun eondella gure zai sintsiliki rahatin alai gure uiki kosmik digei shintonian ruts riegitap drambas yang músicas bla sintonian roots ri tras yang músicas bla qué pasó qué pasó aquí estamos por fin mucha cuña ¿eh? <ríe> unas muy buenas por cierto esto me ha recordado te tengo que hacer una Cosmi, vale tengo que hacer una 40 años de Sin Chilly Ratia que es aquí donde estamos la Radio Libre de Hernani, no, de Orereta, ¿ok? de Orereta. La de Hernani ya la tuvimos presente el último programa, de eso quería empezar hablando, ¿ok? Estamos en Sin Chilly Ratia en Cosmic Y vamos a recordar eso sí, Molotov Molotofi Ratia, estuvimos hablando casi dos horas, ok, nos pasamos del tiempo y todos nos quedamos con, bueno un par de temas en realidad no quedaba mucho más que decir, creo que nos desahogamos bastante, ha habido mucha gente que lo ha escuchado, eh, porque a nosotros nos escucha no estamos aquí eh, perdiendo el tiempo, nosotros nos escuchan ok, Sintzilix, Sintonía eh, la tenéis en directo, vale por las redes sociales, el enlace eh, podéis escucharnos en FM, ok y nos escucharon, Cósmis nos escucharon, les gustó. Eh, bueno, han dado, eh, han recordado, han recordado con nosotros con cariño esos años de Molotov, de Hernani, de la Radio Amiga, ¿ok? Somos Radio Amiga sin Chile y, y Molotov. Y le recordamos con cariño, hubo hubo hubo de todo, hubo mmm, buenos recuerdos, no tan buenos, ¿vale? Pero creo que desgranamos bastante bien esos años de nuestro programa, ¿vale? Con, con Snow y con Sax, mis hermanos de la hoguera, ¿vale? Hablamos de nuestro programa, pero sobre todo hablamos al final de, de Molotov, de todos los eventos que hicimos, de la gente que, que pasó por nuestra radio. Escuchamos temas de, de... Sobre todo de esa gente que colaboró con nosotros, de unos cuantos, de Tricuarrri, de, del Calero, de Úrsula, de del de Chiringo... Vale, escuchamos unos cuantos no todos porque han sido demasiadas personas las que han pasado por nuestra radio pero bueno hicimos un bonito homenaje vale y sí que quiero empezar con uno de los temas que nos dejamos ahí en el tintero vale eh, un tema de chicos del maíz que me ha gustado bastante uno de los últimos que han sacado vale más más actual que me gusta bastante el rollo que tiene es, es muy para ese programa de, de recordar eh, y bueno Escuchad y juzgad vosotras mismas, vosotras mismas. Seguro que lo habéis escuchado, es un temazo, la verdad. Ecos del futuro pasado. Los chicos del maíz. Suaaaaa. Los 3 y 3 van en contra del peixisme, sexisme, racisme, de, de contra el político, la policía, eh, la manipulación... disco Otro disco Y he perdido la cuenta Winona Nirvana Yo crecí en los 90 Lluvia por la ventana Bailes con la tormenta Nunca fuimos tendencia Pero he durado más que ellos Nunca fuimos de camellos De malotes o perdona vidas Transparentes Lo que contábamos era lo que había Compromiso, ideología Solo rap militante Contemos los lustros, hagamos balance ¿Cuántas veces la he cagado? Lo he reconocido si me he equivocado Me he el orgullo a bocados Por bocas chanclas y letra machista El tiempo vuela Encima en clase turista De verdad nunca quise ser artista Me quedaban grandes los galones Y demasiado deprisa Referente de varias generaciones La cagas, tropiezas y al final creces Polémicas estuve en todas Lo siento de verdad por todas esas veces Siempre con la lupa encima no me jodas Pero siempre dimos la cara Y pusimos el cuerpo criminalizado por los medios He vivido un infierno Pero los chicos del Maya son eternos Mi mejor amiga la psicóloga Se me comía vivo la ansiedad Los primeros años y la droga Hicimos el tonto como el que más Yo solo quiero dar las gracias A todo el que estuvo allí sonríe Somos una puta leyenda que ladren Somos lechiques del maíz. Otro tema Ia no sé ni cuántos, Cada vez hay más canas Ansiedad en mi cuarto Caminando descalzo Entre vidrios cristales Que nos arrojaron desde que sacamos Pasión de talibanes Grandes planes, gran angustia Dos outsiders llegan a la industria En el sello hubo miedo a denuncias Y nos vimos en radios tertulias Era nuestro hobby De repente profesión Llegaron amenazas al móvil Nunca cedimos a la presión Que sí, que vale, que la hemos cagado Con letras llenas de patriarcado Gracias a quien nos hizo aprender y reconocer Joder, lo malo Éramos dos tipos raros En camerino observados Sentir que nunca encajamos Siempre un público entregado de gastados excesos, ciegos cuántas noches nos prendimos fuego De tanto subir, hubo que caer Joder, he vivido un infierno Sentir que no voy a poder Acabar un concierto era un alivio Abriendo la cama del hotel Pensando en marchar en el suicidio Pero decidí volver Falta mucho por vivir Luchas en las que De ser nuevos discos que escribir, somos los chicos del maíz, ni maderos ni chivatos. Lo mejor está por venir, así que os jodan y cuerda para rato. Ok, ok, ok Esto ha sido Ecos de un futuro pasado De los chicos del maíz Temazo, ¿sí o no? Temazo eh, Ecos de un futuro pasado Ecos de un futuro pasado, ¿vale? Eh, bueno, creo que era un libro también Pero yo voy a lo mío Yo voy a lo mío a lo que De lo que más controlo, que es de cómics ¿Vale? Pedazo clásico de los X-Men Como dato cultural, ¿vale? Para que le interese El que no conozca esa maravilla. Se hizo una película también, una de las mejores, yo creo, de los X-Men. Para que le interese un poco de... Un poco de cómic también. Esto también es cultura, Cosmic. Eh. Se la han referenciado no solo chicos del Maíz, ¿vale? Iron Maiden creo que también tiene un tema. Iron, eh, seguro, seguro. Iron Maiden sí, sí, sí, sí. Tiene un tema llamado así también. En inglés, ¿vale? Ahora no sé... Eh, no, no sé mucho inglés, ¿vale? Pero sé que es un tema Iron Maiden que también me flipa. Es un grupo... Mi grupo favorito de heavy metal, ¿vale? Y estoy seguro de que de que le hicieron un tema Debe ser más por el libro, pero bueno eh, Referencias musicales, tío Esto es Cosmic Referencias musicales, sin chile guirratiá Nos flipa la música Ahí te dejamos el dato, ¿ok? Y ahora vamos a echar unas barras, ¿vale? Me voy a, me voy a rapear un tema mío propio En directo eh, Creo que es el día perfecto para echarlo La verdad, estoy aquí a gusto He venido con mi colega Cosmic aquí a, a sacar el programa adelante Pero en verdad, bueno Tengo un día raro, ¿no? Vamos a dejarlo hay un, un día raro Unos días raros, ojalá fuese uno solo, pero bueno Venía hoy un poco tal, un poco así de bajón Pero, ¿qué es mejor para eso? Echar la, lo, lo que llevas dentro, tío, rapearlo, ¿vale? Así, así he salido yo adelante Y precisamente este tema tiene que sonar, ¿vale? Es un tema que grabé hace poco Eh, lo grabé para el canal de Tipos Bravos de Barcelona eh, El tema se llama Malfario Y suena así, y vais a entender de lo que hablo Ok, Malfario, Malfario Tengo el puto Aura Negra, loco Ay Bah Dice, soy un foco de mala suerte, el karma no existe, le doy monedas al que pide y yo con cara aún más triste, mi vida es un chiste del comediante, cuarta canción del día, tengo que desahogarme o suicidarme, luchando de nuevo para no saltar por la ventana, mis días sin drama tras otro me faltan ganas, no sé si levantarme de la cama, si es que no hay futuro, si soy más pesimista que escorbuto, mi color favorito el negro luto, No tengo billetes pa' turutos, los hago con tus fotos Me has dejado tirado con las deudas con el banco Mis sueños y mis planes están muertos putrefactos hipoteca hipotecado mi vida de mierda que es una ruina Y sorpresa, me ha vuelto a salir mal y es rutina No soy tan negativo, es que es mi realidad Mi madre disimula y se da la vuelta pa' llorar Quiero volver atrás, ir a casa de Oscar, a viciar al Red Car fumados de salvia, encerrados en el local, y sentí que me estancaba, solo escribiendo, mis miserias destacaba, y no sirvió de nada, nunca me dio de comer, lo he sacrificado todo, solo por placer, si no te importa de verdad, mi mierda no me hables, soy la cuerda que se tensa, soy las venas que se abren, las cosas que se rompen, las apuestas que se pierden, las cartas de las NEF, de las deudas que aún se deben, intentarlo y fracasar, perder las riendas de mi vida, sentir la decepción y las constantes recaídas, la arbol En la cama sin dormir y cuando lo hago Me despierto con lágrimas en los ojos desolado Los puños en la pared y los portazos Lo recuerdo como si fuesen ayer No me lo saco del puto tarro Estar a mi lado es un peligro Serías otra flor que marchito No hay solución, estoy maldito Traerme a mi perro, es lo único que necesito Lo quiero ver arder todo Y escuchar los gritos Soy la rabia un falleco por poco soy un gato negro sobre unos cristales rotos soy un martes 13 la paciencia que se agota soy las ganas de matar la frustración de la derrota Malfario ya yeah. va Malfario puto Malfario joder ya yeah. dice si no te importa mi mierda no me des like estoy cantando mis mierdas, no me des like Voy a cortarme las venas, no me des like ¡Ah! Te estoy cantando mis mierdas, no me des like Si no te importa una mierda, no me des like, yau ¿okay? Esto ha sido mal, Fario Sacando la puta mierda del alma, tío Sacando lo malo, convirtiéndolo en música para no volverte loco. Esto es puta terapia, tío. Ok, para que no se atreva. Hay mucha gente que me dice... Al final, eh, aunque no me conozca mucha gente, me conoce mucha gente, pero me conoce gente con la que llevo toda la vida. Llevo muchos años muchos años en esto. He conocido old school, new school. Ok. Aunque... Gente de fuera del, de, de, del rap, de esta cultura, no me conozca Porque no soy nadie al final y me da pela No soy nadie en la música Pero conozco mucha gente, me he movido mucho en, en este ambiente Y tengo la suerte que mucha peña me, me, hasta me ha pedido consejo, tío me eh, Chavales que empiezan ahora eh, Me dicen que no se atreven a... O sea, que no saben cómo empezar a rapear Qué más da como empieces, tío, o sea, no hay no hay una clave, tío, no hay no hay no hay consejo en realidad, tío. No, esto es que te venden cursos de rap, eh, no gastes tu dinero en putos vendehumos, tío. Me da igual aunque sea Keisyol que da el cursillo, tío. O sea, puedes aprender de él, le puedes ver, puedes flipar con sus anécdotas y todo eso, pero no hay fórmula, tío, no hay fórmula, no hay cursillos para rapear. Eh, tienes que empezar rapeando mal, tío, como empecé yo haciendo canciones de mierda, pero de mierda pero eran auténticas, porque saqué la mierda de dentro, ¿sabes? Saqué lo que quería decir, saqué la rabia, saqué lo que sea que quieres transmitir, como si es buen rollo, tío, y te va todo bien. y, y Lo que tengas que, que, que decir al mundo, tío, escríbelo en un papel, ya irás mejorando, ya se va mejorando con escuchar, con, con probar, con la práctica, tío. No hay teoría, es la práctica. Entonces, si sirve de algo, si alguien me escucha y le interesa... Eh, sacar la mierda, tío, sacar la mierda o lo bueno, repito, ¿vale? cada uno con su estilo pero, decir, tengo, necesito decir esto, que sea una necesidad, ¿sabes? no lo hagas por postureo, por decir, yo también soy rapero, yo también me subo al carro, la, es la moda, es lo que sea ¿le, le gusta a las chavalas? ¿le gusta los chavales? No, no, no, no, no ¿tienes algo que decir? coge un papel porque además a mí no me gusta el móvil, el... no, no, no aquí, papel, tío, papel, boli Y saca toda esa puta mierda que tengas en la cabeza. ¿Ok? Ese es mi consejo. Y esto me ha venido bien, te lo juro. Me he quedado suave. Me he quedado muy suave, tío. Tenía un nudo aquí en la garganta, de verdad. Y me quedo más suave, tío. La mierda sigue ahí, pero por lo menos voy a estar un rato relajado. ¿Ok? Seguimos con el programa. Gracias, cosmic Me está aplaudiendo. Es que ricasco, tío. La verdad. Sabes que te he dicho que venía un poquito tal... Y, y esto viene bien, tío. Esto es terapia. Eh, bueno, otro tema que teníamos guardado ahí en la recámara de, de, del último programa fue el 31 de enero, ¿vale? Ya ha pasado tiempo. 31 de enero, cuando hicimos ese remember de la hoguera tan guapo. Teníamos otro tema de Kultama, un old, old school eh, clásico, tío. Eh, vamos a escuchar el tema de Kultama, ¿vale? Luego os quiero hablar de un evento que tenemos mañana de mi gente, pero antes vamos a escuchar Corazón Loco de cultama ¿ok? cultama de la mítica VKR y luego sí que sí, vamos a hablar de ese evento que tengo ganas, que se la han currado mis chavales, ¿ok? Cosmic, dámelo, cultama Corazón Loco ¡Sua! Oye Ya, ahora. Ya. Ya tampoco. Ya. Sigue largo. Comprando jardín gigante, sarto porro. O chapao no y mira cómo desgraciado te huele. Estoy todo colgado. Ya. Con dos añitos me dieron vaso de vino y ciego todavía no se me ha bajado. Todo zumbao Mientras mi profe daba clase Yo hacía dibujitos con el pao Estoy alocao A los ocho las chavalitas ya me tenían tocalau No he parado, eso no Repentí cuarto Y en el servicio de las chicas Escondido con el Cristobal me he no. ¿Qué locura, ya con once Me dijeron por primera vez Que el último tren a Torrejón había pasado Y me quedé totirao Durmiendo en la escalada Debajo de la cama de una prima Que en ese tiempo me había echado. Retiendo cada vez más tarao Me apunté a jugar a fútbol, siempre acababa expulsado. Lo que más recuerdo de mi equipo es el clorotilo y el dinero de la lotería que por mi cuenta había gastado. Ya los 12 y 13 empecé a hacerme raps y pajas, robando en el corte inglés en esperar a que llegaran las rebajas. Todos los días echando nazas y pensando cómo mangar y burlar a los agudatas. Por fin llegaron los 16 y el instituto, y por fin llegó el carimocho y el primer canuto. Las botas en el auto, el jefe del grupo, quedarme en el bus pa' no ir clase lo que nunca se sube. Estoy colgado, en tres minutos suelto toda la vida que he pasado. Grítame, silva no te quedes anclado, loco corazón hasta la muerte he cantao. White, negro sin caos estoy colgado traigo más zapatilla más caos huégan de un árbol muévete para los ladoos corazón loco, hasta la muerte mis por guaya negro sin caos hoy colo cual lo 18 el primer curro porque estudiando solo me llegaba para vino con azúcar yban e el implante que yo soy el que más curo un susurro, solo estimo mala face y yo haciendo el burro Con la zota, la música, tapetando el press Empezar a tener las pelotas grandes como Scarface Todos locos éramos, aquí locos nos tenéis Un profesional a los 20 y lo demás ya lo sabéis Aunque no todo suele ser tan bonito como lo veis Recuerdo aquella vez en Barcelona con los VKR Y viviendo bajo de un árbol Porque no nos llegaba para pagar el hotel Tanto que te piensas aquí te sigo siendo 100 A los 21 en Navidad viaje cuatro días al otro lado del cielo El pasaje lo pagó, éxtasis, transilio, joder, casi se me va, por poco me quedo. Toquete por todos los lados, camellos del miedo, sin mover un dedo. Estaba todo girado, con los junkies de pedo, menos mal que tengo familias no, ya no cedo. Ahora mi único vicio es comer y beber como un cerdo, y educar y enseñar con el rap al más dedo. Pero sigo estando de lo más loco, como loco me dejó aquella mujer, pero a su papá no le gustaban los negros a tampoco. O de rechop castillanop. No se me pasó más o menos hasta que cumplí los 24. Damos rulado por toda España. No te puedo decir el nombre de cada monumento, pero sí que reconozco a los más golpos, sea cada garito por ejemplo, y por fuera, con mi música los 25 llenos mi neveda. Espera, loco con castellano, loco con catalán, loco con gallego, loco nusquera o donde quiero, internacionalmente con la mer y de borrachera. Tengo 26, que sea lo que Dios Estoy quiere. Tolgao, en tres minutos suelto toda la vida que he pasado. Gritame, Silva no te quedes anclao Loco corazón, hasta la muerte cantao Por white, negro sin caos Estoy con lado traigo más zapatilla, más caos Póigate de un árbol, muévete pa los laos Corazón loco, hasta la muerte flipaos Por white, negro sin caos Corazón loco ah, don, long, long. Corazón hey, hey. Corazón Corazón, aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón no. loco Yo, yo, yo, esto ha sido Corazón loco de Kultama, ok? Otro tema que teníamos ahí en la recámara Para ese remember de la hoguera que hicimos De Molotov y Ratia Se quedaron un par de temas en el tintero Y este era uno de ellos, clasicazo, ok? Para ese remember Y ahora sí, vamos a hablar del evento que traía para hoy Aquí de mis colegas de Doom Battles eh, El evento... Bueno, esto esto va a ser una locura Esto va a ser una locura Para el que sepa un poco de batallas, ¿vale? Van a ser batallas de freestyle Y batallas de temas eh, De hecho, yo tenía intención de participar en la batalla de temas Pero bueno, no se pudo entrar entre los ocho Creo que son ocho Tengo aquí la chuleta... ¿eh? 10 No entre entre los 10 Pero bueno, loco Esto Sí que tengo que darles un palito, ¿vale? Voy a hablar del evento De mis colegas Pero les voy a dar un palito aquí Aquí eh, El Nathan, tío Y Cosmic Y Racha Yoa Somos sinceros se si hay un palito Se da eh, Y mañana Lo digo en persona Porque aquí somos reales Se dice en persona eh, A ver, esto Sé que se hace así Esto de los like En, en Instagram esta No es la primera vez que pasa ¿Vale? Esto se hace así, pues porque si no entra mucha gente para descartar y todo esto, ¿vale? Lo entiendo, pero a mí esto no me gusta, tío. A mí esto del, del like, si tienes más colegas, vas... Eh, no estaré más colegas, de hecho, yo tengo, es que tengo muchos colegas, pero que, no, que, que pasan de esta mierda o que o que no tienen Instagram directamente, ¿sabes? O que no están dando like a, a cada mierda que suba yo quien sea, ¿sabes? Mis colegas están ahí haciendo lo suyo, tío, en la calle, en el trabajo, lo que sea. O con el, los hijos, tío, que ya somos mayores, ¿sabes? No estamos para dar like, tío Que, oye, que los que van, tío, respeto Conozco a unos cuantos de ellos, ¿vale? O sea, está el Jul, por ejemplo Eh... Si hay más que vea conocido Pues no mucho más, la verdad o, o, Pues nada, pues mañana vamos con el Jul, ya está Sin chili va con Jul, que ya estuvo aquí eh, Estuvimos haciendo una entrevista todo guapa Así que vaya con mi hermano Jul, tío Pero, oye, los que están ahí... Respeto, mañana se apoya todo el mundo, tío Yo me pasaré, lo disfrutaré Pero sí que doy ese palito no a, no a No a No a la organización, ¿vale? No a este evento, porque sé que se hace así En general, y pues lo digo en general Tío eh, No sé no me pare, Artísticamente no me parece justo, ¿sabes? O sea, eso no, los likes no miden La calidad, lo hemos dicho siempre Ni las reproducciones ni nada, tío pues Pues imagínate para esto, tío Pero bueno, qué se le va a hacer. Eh, os perdéis el La Marodom, luego me echaré aquí un me echaré una pequeña parte, ¿vale? Me echaré un, una capela al final, ¿vale? Pero se han quedado sin La Marodom, luego me ven y La Marodom, La Marodom, luego La Marodom, La Marodom está de resaca, así que porque no la habéis dejado. Bueno, vamos a hablar del evento, tío, vamos a vamos a ponernos ahí ya a desgranar, ¿vale? Vamos a meter el cuchillo en esto. Como decía mi colega Lizadi el Mose El pan está caliente, loco El pan está hecho, tío Bueno, Royal Rumble, tío Royal Rumble Donosti Royal Rumble, ¿vale? Eh, esto es una puta locura, tío Esto, para los que sepan ahí de lucha libre y tal Que yo soy un flipado también de la lucha libre Tengo tengo muchas tengo muchas pasiones, Cosmic, tío Y la lucha libre me flipa también eh, Bueno, esto es cuando van entrando de uno en uno al ring, ¿vale? ¿Vale? Entran hasta 30, normalmente 30 Se han hecho de más, se han hecho de menos Pero normalmente entran 30 Al ring de uno en uno, se dan de hostias De to todos eh, Todos con todos, también se ha hecho con mujeres Así que todas con todas también eh, Los tiran por la tercera cuerda, se eliminan bueno, Todo ese rollo, ¿vale? Aquí no viene a cuento Pero yo sinceramente No No estoy muy al tanto de cómo se hace La Royal Rumble en, en cuanto a freestyle ¿Vale? He estado unos años que he Desconectado de lo que es el freestyle de... En cuanto a eventos grandes, mainstream y tal Sí que he seguido rapeando en la calle con los colegas He seguido improvisando de vez en cuando y tal Aunque también he estado un poco apartado Estoy volviendo mucho y estoy pillando carrerilla, cuidado eh, Pero he estado desconectado, tío Esto creo que nunca lo he visto He visto alguna imagen y tal o algo así Uno que se tiró del ring porque se pusiera a rapear encima de un ring, flipas Pero el rollo es que me imagino que va a ser un tos contra todos, tío Esto va a ser una puta locura, tío Va a entrar, yo qué sé, tío Va a entrar el j va a entrar el Joule El Joule está en todas, qué cabrón Bueno, ya me dijo ayer que le vi que estaba ahí también Mi colega el Empty, mira, tengo aquí la lista de unos cuantos Bueno, vamos a decirlo ya que estamos, ¿no? Mira, está el Jerry, el j golf Joule, Empty Raptor, Demor UMC, la Lachime TMS iBip, a eh, este no lo conozco Perdón si lo he dicho mal, iBip Emma da Silva Mini Mini VI, supongo igual de la crew de los de Vitoria mis colegas de la UBI ayer estuve con el primo el Mario por cierto de ayer fue un, fue un día fue una noche larga Joey ACR 480 MDMR jejeje <ríe> hey, cabrón TDA el Big Man hombre Pero si, estoy flipando no había visto bien el cartel ¿eh? y eso que lo he compartido oh, que la peña que viene tú mañana va a estar rico pasaros <ríe> x charlie Pisabuelas ahí está el Pisabuelas <ríe> Le he nombrado, le he nombrado porque me sonaba que iba, ¿eh? No, porque lo he leído El Yarawi, mi colega Yarawi Ya le he dicho que le meta sangre Que se pensaba que esto era freestyle, tío Deja tus rollos de, de metafísica, tío Y vete mañana con el cuchillo entre los dientes, cabrón JBNK KSB Fabri MKL Y tenemos cinco huecos más, ¿vale? Cinco, cinco puestos más que se, que se decidirán, perdón, en filtros ¿Vale? ¿Vale? No es que... Para, para los que hayan visto el cartel. Que igual hay peña que no tiene ni puta idea y dice... Van a participar cinco que se llaman filtros, tío. Eh, no, vale. O sea, el, que no sea ese el nivel, tío. Por favor. Un poco de... <ríe> dos dedos de frente. Bueno, y este es el rollo, ¿vale? O sea, eso en cuanto al freestyle... Eh, va a ser mucha peña dándose... Dándose duro, ¿vale? Dándose bien duro. Eh, yo no sé si va a ser aquí todos contra todos, tío. Yo, yo creo que irán entrando. Es que no sé, la verdad. Estoy un poco... Igual te, de repente te entra el Yul, te entra el Empty y te entra el Rey Misterio y te entra... <risa> Bueno, loco, pero pasaros mañana vale por los bajos de la concha y, y lo veis vosotros y vosotras mismas, lo disfrutáis Que esto va a, estar, va a estar de risas, tío Vamos a estar ahí además con nuestro litrito, con nuestro rollo En los bajos de la concha Fecha ¿Vale? Vamos a decirlo bien Mañana 22 de febrero A las 5 y media ¿Vale? Una buena hora Para empezar a calentar Que es sábado Bajos de la concha Royal Rumble Donosti Ok También tenemos Recordad Las batallas escritas o oh, No, perdón Bueno, batallas escritas También están escritas Pero batallas de temas Batallas escritas Es una pelea que tengo yo Que lo tengo que hacer Y lo haré ¿Vale? Batallas de temas ¿Vale? Tenemos Hemos dicho 10 eh, artistas Santaya Santaya Falcon OG Gonz Under O Under CVK No es Undertaker molaria <ríe> Para Royal Rumble Undertaker oh. Hikes 013 Yule LC Domac eh, Hay algunos que yo no sé qué no, H107 entiendo ¿Vale? EHC Y Vegas ¿El Vegas? ¿Será el Vegas de Vitoria? Hermano, ¿eres el Vegas de Vitoria? Si me escuchas El puto Vegas va a venir. Me quitó la plaza ¿eh? también en en en Debro. Me estoy cabreando, eh. Mañana voy a mañana voy a tener unas palabras, tío. Bueno, pues estos son los artistas de las batallas de temas, está muy guapo eso también, ¿vale? Yo creo que es difícil, la verdad. Eh, yo creo que es difícil valorar, o sea, que qué, qué tema ganas, ¿sabes? Porque no es lo mismo que freestyle, tío. Son temas, te puede gustar más uno que otro, es, son estilos al final, ¿sabes? Yo, hostia, lo veo jodido esto, tío Nunca he sabido cómo Poder ser jurado, tío, cómo valorar eso Pero bueno, al final son temas, tío ¿Quién, ¿Quién gana? ¿Por qué voy a ganar yo? ¿Sabes? Pero bueno, ahí lo dejo, tío Vale, hemos hablado de este evento Ok, recordad, mañana 22, sábado a las 5 y media Royal Rumble Donosti, tío, bajos de la concha Pasaos A ver qué coño es eso Que lo vamos a flipar, lo vamos a pasar de puta madre Ahí estaré, tío Let's go Rumble Y ahora qué <risa> Y ahora vamos a echar otro tema o okay? Vamos a echar Vamos a echar un temita que tenía guardado También para el programa anterior, quería acabar con este Ok Pero nos pasamos de la hora, tío, yo me pongo a hablar aquí Flipas, tío Vale eh, Este me vas a poner Cosmic, me vas a soltar el reading Vale, era de Champion de Buyu Banton Me flipa ese tema vamos a darle con ese rollito a ver qué tal sale vale y bueno, una letra que habla precisamente de de eso tío de, de, de, de amor a de cómo empezamos y tal breve pero intenso, va va, va como va un poquito de boldam y para engrasar loco, para engrasar nos estamos animando ya Va, va, la primera se baila, Cosmic Su, su, su, su va, va, va, va, va, va, vamos a enseñarles, loco El rap en mi zona es mamoneo y amiguismo Yo ya solo actúo para urbana Amairu y para mí mismo Son falsos como pijas con sudaderas de Tupac Dime el nombre de algún tema que te sepas, hija Claro que os reís de mi cultura y me preocupa he organizado jams pero no os he visto nunca, no estabais entre el público que vais a ser reales, yo si sí esta mierda que he ido solo a festivales os doy la enhorabuena por la pollas y culos, he visto vuestros bolos en insta y son ridículos de quien sois primos o sobrinos de algún concejal o de un chaval que va a primar al mismo bar, de algún subnormal que se reía del hip hop y nos llamaba latin kings en el nanny punky rock a principios del 2000 no veía muchos rappers, solamente a duras penas, el SC Oscar yo, poco más, ya no estaba Selecta Colectivo A, ni de Rian, Jaiosan, Rapeuscaras, ¿dónde está el respeto? Molotov y Ratia, era un solar en 2012 y con mis huevos la hice resucitar, con Snow, con DJ Sax, juntamos a la peña de Gipuzkoa que hace rap, donde puse a mis temas, 14 años para grabar, creamos al carnicero, a más de uno quería matar, la pandemia nos paró, no conseguimos remontar, el apoyo que les dimos para nosotros, ¿dónde está? me sudáis la pop, sois mediocre y ya está, lo veo desde fuera, río vuestra falsedad, si vuelvo no es para jugar, ¡Sua! ok, ok, no salió mal, no sido un experimento, no salió mal, no salió mal, ok, había que probarlo, ok, ok, ok, ok, esto ha sido un tema para esos años, creo que no tiene título todavía, pero se lo daremos esos años, empezamos, nos lo curramos, tío, para la peña que no ve apoyo, que ha visto las ganas de dejarlo incluso, tío, no lo dejes, no lo dejes, vuelve al juego, tío vuelve más fuerte, vuelve más fuerte y encabronado, tío, como si entras a la puta Royal Rumble, echa a todos por la puta tercera cuerda y gánate el sitio, ok, cortamelo Cosmic, yao, ¡Yeah! Mira, mira, deja que va a decir otra cosa Corta, corta, corta, corta Corta, que vamos a decir una cosa, tío Que me he censurado Es gracioso porque me he censurado un poquito los Un par de, de palabras que tenía por ahí, ¿no? Eh, y luego he empezado La puta Royal Rumble, la puta no sé qué O sea, es que Realmente no sé Lo he intentado, tío, pero soy así Bueno, hoy no tenemos mucho más No sé cuánto tiempo llevamos, la verdad No Vamos a ver... Bueno, normal, tío. 40 minutos. O sea, al final clavo siempre la hora, tío. La verdad que hoy venía un poco, pues eso. No no había demasiado tampoco. No tenía gas de alargarlo tampoco. O sea, lo que salga salió. Vale, Cosmic sigue aquí. Yo me voy, pero Cosmic sigue. ¿Vale? Hasta las 8. Él sigue con su con su rollo, con su dubstep, con su drum and bass, con su jungle, con su reggae, con su dancehall, con su ping, con su pong, con su hip, con su hop... Okay, vamos a seguir, vamos a echar ahora una capela, ¿vale? Voy a echar una a capela, vamos a seguir eh a capela, no tenía nada antes, tío. Estamos acabando ya, lo, vamos a vamos con la capela. Hm, mm, bueno, hemos hablado un poco, hemos alargado bastante, hemos hablado aquí de, de recordando el remember. Eh, hemos hablado bastante del evento, ¿vale? Le da un palito aquí a mis colegas, no pasa nada, tío, eh, ya saben que buen rollo mañana estoy ahí apoyando pero hay que ser crítico también y de hecho no ha sido a ellos ha sido a este rollo del like, ¿no? pero bueno eh, sí, tío, aquí hablamos un poco de, de, de corazón siempre, tío yo cuando vengo, ya sabes, Nathan te va a hablar de corazón aquí en Cosmic vale, pasin pasinciliquirratia, recuerda desde Orereta, ¡sua! y ahora voy a echar una capela, ¿vale? otro tema que grabé hace poco, igual que el de Malfario, este tema es una pena, tío que todavía no lo saco le vaya a mis colegas no diciendo sácalo, sácalo, tío. La peña que lo ha escuchado que pues, llevo tiempo, ya llevo muchos meses que lo hice. Lo que pasa es que queremos hacer un videoclip y nada, hace un par de semanas ya estaba ello por fin a grabar el maldito videoclip que va a estar muy guapo, ¿vale? Y el que lo hace es un artista, tío, además eh, que le ha hecho también videoclips al Yanu, me lo presentó él, Yanu de Olereta también, a ver cuándo vienes, tío, que él seguro que lo escucha. Él escuchó el anterior Y ya No estaba de acuerdo conmigo en alguna cosita ¿eh? Así que tiene que venir aquí, cuando quiera, ya sabe que viene Y lo hablamos, tío Pero bueno, yo creo que tengo toda la razón, ¿sabes? Eh, ya diremos de qué se trata Y, y eso, que vamos a hacer videoclip Y pues Pues la vida, tío La vida que no me sonríe Y pasaron cosas, no pude hacerlo Es un tema que quiero sacar, tengo muchas ganas de sacar Lo escribí también en un momento horrible ¿Vale? Se llama Lamar Odom, para que sepa Soy muy de los Lakers, tío. El eh, la Amarodón, jugador de los Lakers. Ganó el anillo con Pau Gasol, con Kobe Bryant. 2010. Eh, esos años que ganó un par de anillos. Para el que sepa, sabe quién es el Amarodón de sobra. Eh, que estuvo en lo más alto. Cosmic no sabe, yo te lo explico ahora. Ganó el anillo. Ganó esos años también medalla de oro de las Olimpiadas con, con Estados Unidos. Eh... Estaba en la cima y cayó de golpe al puto infierno eh, Sobredosis, eh, mala vida, tocó fondo También le, la maldición de las Kardashian, ¿vale? Por eso la nombro, por eso nombro a las Kardashian en, en, en el tema Ahora escucharéis, ¿vale? Eh, la maldición de las Kardashian, tío No te juntes con las con esas pellejas, tío Con, con esa con esas, con esas putas víboras pellejas, tío Que te despellejan Eh, sí, sí y eh, Pues eso, tocó fondo eh, Se intentó levantar vale Estuvo en Vitoria, en el Basconia No hizo mucho, pero bueno eh, El hombre lo intentó Y va un poco de eso, ¿no? Yo que soy, una, soy el puto Dragon Camp de las emociones Me dice mi colega El Morsi, tío, y es verdad eh, Pues me siento identificado con este hombre, ¿sabes? Y aparte que soy muy de los Lakers Y, y pues eso, tío Me flipa todo el... Ese lore, ¿vale? El baloncesto NBA Leí que estar, y le nombré el amargo Mal tema, ¿vale? Me voy a echar el segundo Ese segundo Cacho, ¿vale? No la quiero cantar entera Porque, joder, me la quiero reservar, ¿vale? Pero me voy a echar unas cuantas Barras a capela, ¿vale? Que también me representan A cómo me siento estos días, un poco Va, va, va, vamos a darle Hombre, cállate ya, tío, va, va, va, va, va. Dice Dice <coughs> «Como un jugón sin afición, de pasión a depresión, vivo en una eterna contradicción, contradicción, mis partidos de básquet, era feliz con mis chicos, al aliado de Gaupasa pudo meterte 6 de 5». Esta sensación de vacío me define, nadie con quien comentar. Vuelvo solo al cine, acabándome la bolsa mientras veo algún anime. Ya no la necesito para que me desanime. Pido alcohol duro del que cura las heridas. Ayer me vieron pletórico, hoy con tendencias suicidas. No suelo pagar por las Nike Pumas o suavidas. Me han echado de curros por no evitar las movidas, robando Paco B, robando para comer, de un mes de alquiler. Pastillas con el logo de Punisher, castigo para el que derrocha. Yo quiero meter filas en el carro de la compra y no gastarlo todo en meter filas en la tocha callad, estoy inmerso en mis delirios tengo un debate intenso, pido boldama Aquarius, elijo capítulos alternativos libros de pesadillas, pero aquí los finales sí que dan miedo he vuelto a sentir las esposas, que me encierren 12 horas, si me entierran quienes lloran Eh, quiero escapar de esta soga Que atollo mismo y me ahoga La sensación de vacío cuando sacaba la droga Ceniceros y litronas repartidos por la casa Me despierto con un culo al lado Que ni Kim Kardashian, pero no me ama Ama las peleas Yo he tocado fondo tantas veces que soy campeón de apnea La gloria, la ruina, el potencial Y la falta de disciplina, el talento sin pulir Se termina, empeñando mi anillo Como un campeón retirado Caído en desgracia, desgraciado La Marodom Sua, yes Ok, ok, ok Joder, me estoy quedando suave hoy Estoy sacando toda la mierda, el loco Va, va, va Pues con esto yo creo que sí, acabamos ¿Vale? Hemos llegado casi a la hora, la verdad Siempre cumpliendo Un poquito menos, pero Cosmic sigue, recordad eh, Poco más que decir Yo creo que No había mucho que decir hoy, pero bueno, hemos echado unas barras Hemos puesto ahí un par de temas Que tenemos todavía pendientes De, de ese Remember Que nos moló tanto hacer ¿Vale? Y le agradezco a cosmic que nos dejó Ese hueco, ¿vale? Casi dos horas nos pegamos <ríe> Casi dos horas nos pegamos En verdad, de programa Y fue la hostia volver a juntarme Con, con mis colegas Con Snow, con Digi y Sax Y joder, y hablar entre los tres de, de, de eso, tío De lo que sentíamos, de lo que recordamos De sacar un poco pecho también De, de, de lo que nos curramos, tío ¿Vale? Que... A veces se lo tiene que decir uno mismo también, ¿sabes? Y levantar la cabeza al tío. Y poco más, poco más. Yo quiero acabar mi intervención con, pues, con un tema que, por supuesto, tenía que sonar. Es el tema con el que siempre acabábamos en la hoguera. Es el tema de Selecta Colectivo A, ¿vale? Aritz System, recuerdos, Cosmic 2 que le ves, recuerdos del Nathan, del Sax, del Snow, ¿vale? Mítico grupo de, de Hernani. Que empezó el rap en euskera, ya por el año 96 puede ser, el la de Molotov. Estoy hablando de memoria, pero pero juraría que es así. Estoy seguro que es así, año 96, ¿vale? Ellos sí que son all school, ellos sí que son rap de los 90, tío, y en euskera encima. Ok, Selecta Colectivo A, y el tema, cómo no... ¿Cuál podía ser? Cóctel Molotov, joder, cóctel Molotov. ¡Sú, Akasi dira gorrikan, Euskalkende ari pizutzeko asmotan terrorismoa beaiek sortzen dute dezzarreko kale guztietatik iskin baten ondoan da bost Ego bat,go eralarriko momentu batean Keko uh, bodea gauzi dituzte aurre, menino du pasatu has había dan ver netako tidoba dotadute aide laguna di laguna tengo en momento bat bat kana vida conais bizian be seen coquel bacautias corrunzaure argieta garpi eduki ide ya borroka quiterako orduan coquel moto salen esa gato Kotel ya no coquel moto le sigue ticking na zak gago gogorachaga mon kopein motor pup <tutu> hititza isoberan gelditzen dira. Pa. Euskara bai du garek hizkuntza hori data aestu aberestupeta Eez ino izizaztu. Eure hizkuntza bakarra be hartugula indatugu, Ertzaa bateri eusskaraz galdetu Berak esango ditu ez dizula uler du Euskara atzitzen eg egoteagatik ko misaldekinago atildot ni ez dago pinonongo eskubiderik Euskal Herria egote egoteko torturaturik esplosibogaanda dauka pentsamenddua neure itzekin sortzen dena momentu opara lo an lu saro an misti gustia miao de cigare defendatu defendatu zeure un in puro giro han contra el morto la danza di capo gorre chayarino contra el morto lo it's keep one short la danza di da kartzeletan ikusteak nola euskal presoak galtzen dute bizitza ha? ura eta hogeia dute jana bakarra hogeita labordua pasatu segidan egunaren argia ez dute ezagutzen infernu batean da delako sufritzen ha? Sufriten, ha? guztionen aurka urkitzen ni ere etxean eiditu jaiota hilartai itxean eiditu jaiota hilartai eskutan, gogorondo elputa elpuru bakar batekin noaz duzen borrokan, borrokarik gabe ez dago galeipenik, ez dugu inoiz konbate haukaldurik, zizturi nalako hau ez da festak iroa mikrofonoa eskutan beti nago armatuak neure itzak dira bala formakoak estrategia lan duaz argi dut elburua bai, argi dut elburua Argiduztu, Gadi Jeff? Eh? Coctel Molotov! Zagalitza gago gogo gore txaiari Coctel Molotov! Noi, nago sortzen ari La Coctel Molotov! La Coctel Duban bada errieder bat, izena du horereta, tabertan zintzilik irratia, jarri zaiozu arreta. Berrogei urtiak ospatzeko, badator saioz beteta, entzuntitzak ezunak segiran, edo nahi bazu aleka. Ostialetan uikit, Zuntzko esmik mantendez oreka. Rigi jangeldab eta gehiago dauzka zuretzat gordeta. Ah. Well, bim, bim, bim, this is not warm tea, bim, bim, bim, this is not iced tea, bim, bim, bim, this is not cocoa tea. Bim, bim, txu, txu. This is not sorority our chocolate tea. This is not rebel -y. This is not government tea. This is white tea with reality. Liar. Judical chose. Liar. Yo, yo, yo, yo, yo. Big up the bread, big up the mass country, Dominic Andy Jones, Jones. Jones, DJ Cosmic, bigger things at once. For me, I'll tell you how you're you can have a picture for the microphone, oh, yeah. scan. Yes, sir. Yes. You say, now, you're a missing jab, To teach you to go and poochie. And my son is a conqueror. Killing some jump on over Yeah, this is Luke Channel, Messenger Contact m yardım, And make sure you get your dogs Immediately, The Messenger said I'm saying M-Spade to have to control this song tonight Mu and me. say Me? Yes man, you we are dealing with Jump Mirage Jump Life is don't know what I'm a warrior and music to suit me yeah, yeah, yeah. Give me the rhythm on the bass and just make it grow me Say so send, rhythm, send rhythm, make me scan Say so send, rhythm, send rhythm, make me scan Make them go send the music that's a little brand Yo send a, rhythm, send a rhythm, make me scan yeah, yeah. Sing so me the music in the city Yeah, just give me the redeeming of the streets so the people now beg no pity And definitely now go accept the peace Say so man now worry ya And I need music to solve it Yeah, yeah, yeah Yo, Give me the redeeming of the base. And just let it grow grow me yeah, yeah, yeah, yeah. See, man, I worry, uh, and i need music to me with me yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Me and and just make it grow me and i play them godhi jungle music all night jump mirrors on set live directly don't know how I know at control the song for I just say yes man you yet with town một tuổi một tuổi một tuổi một town một Why? So You're have to control this song tonight, Yes, man, you, we are dealing with. See, man, I, I need music to serve me. Yeah, yeah, yeah. Give me a little reading on just make it grow me. See, see, now. I'm a So I'm jumpin' over. Yeah, this is Luke Channel, Messenger. Contact and speak. in fear no man i don't know lagamozi like is my king of kings the lord of law, the life, the ruler <laughs> i remember <laughs> yes i am of the human race, a species much like our own. At creating new slaves The nature of our days But we know that crimes pay While we're living sideways The system is concave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 of Khufu, identical in size Like the pyramid of Khiza Perfectly aligned He has been made the god there the victory dance down down down, down. Marcus Garvey, an early crusader for black right and founder of the Back to Africa movement but more importantly, as the man who prophesied. Look to Africa when a black king shall be crowned, for the day of deliverance is near. A prophecy that came true when Rastafari Eile Selassiei was crowned emperor of Ethiopia in 1930. Emperor Eile Selassiei, king of kings and large... Kosmeik irratxa joa, zintzilik irrati liberean. Jamaikar musika, uin libretan zer. Zorionak zintzilik irrati libereko lagunak, berrogei urtez, adierazpen auskatasunaren aldeko lanean, borrokan. Idaz aguna matasaa Konbi idaz aguna matasaa Konbi idaz taiaren dago aguna matasaa hermano Es necesario avanzar en el tiempo, libertad de movimientos, adelantando acontecimientos, ranme los días de mis adentros, te cuento. Una improvisación de un poeta soñoliento, alma de poeta, hecho de rapero, comida al lado del demonio que se llama yo tengo acuerdo, avanzar en el tiempo, libertad de movimientos, adelantando acontecimientos, ranme a los días inquieto retrasado, de ya soy un soldado y por su amor a la vida he regresado.